Desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela Triálogo desde el Sur Con la periodista María Ligia Vivas y el politólogo Eduardo Marapacuto Un espacio de opinión nacional e internacional Frontera perspectiva y soberanía Bienvenidos a Triálogo desde el Sur Comenzamos Bienvenidos a Triálago desde el Sur. Nos acompaña en esta oportunidad eh, con un especial el diputado del Consejo Legislativo, diputado Luis Mora. Recordemos que en eh, Triálago desde el Sur estamos el profesor Eduardo Marapacuto y también nuestro compañero el profesor Ender legal quien se encarga de la parte técnica de producción y quien también es nuestro compañero eh, cuando no está nuestro compañero Eduardo Marapacuto. Eh, bienvenido, diputado eh, Luis Mora, al triálogo desde el sur. Hoy conversaremos sobre lo que es el desarrollo agrícola en este estado Táchira, estado de la frontera. También recordarle a nuestros oyentes que pueden escucharnos y seguirnos a través de arroba triálogosur, el Instagram y Twitter www.triálogosur.com Eh, nos pueden escribir a través de trialogosurpe.com y vernos y escucharnos allí desde nuestra página web www.conaicop.org. Vamos pues a presentar quién es nuestro compañero e invitado. Le decimos compañera porque es del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado del Consejo Legislativo, Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico y Social Productivo de Ciencia y Tecnología en el Consejo Legislativo. Es coordinador del Gabinete del Protectorado en el Área de Producción Agrícola. Es también el coordinador del Polo Patriótico como enlace desde la Dirección Regional del Partido Socialista Unido de Venezuela acá en el Estado Táchira. Bienvenido, diputado Luis Mora, a Triálogo desde el Sur. Entonces vamos a conocer cuáles son esas actividades, cuáles son esas estrategias que se viene aplicando para avanzar hacia una Venezuela productiva en la área agrícola. Primero que todo, darte la gracia, Ligia, por hoy tener la oportunidad de expresarle al pueblo del Táchira, a quien saludamos, a todo el pueblo del Táchira, desde aquí, de San Cristóbal, desde el Táchira, desde Venezuela, para Latinoamérica y para todos los países hermanos internacionales que llega este mensaje muy concretamente decirle al pueblo venezolano decirle al pueblo de Táchira que aquí hay un equipo, hay un protectorado que está haciendo un trabajo y que está en búsqueda de de, de lo que de la carencia que nosotros lamentablemente hemos fallecido y eso hay que decirlo porque es así cuando el comandante Freddy Bernal Rosales protector del estado Táchira me dio, me encomendó esta responsabilidad me dijo Luis este yo estoy aquí porque el presidente de la república me designó para dos cosas entre entre todo precisamente el desarrollo económico del estado Táchira y la defensa integral del estado porque del estado Táchira se tiene que defender al país se tiene que y todos sabemos lo que ha significado el estado Táchira para Venezuela tal como le decía nuestro amigo que hace poco partió a la eternidad de mixto que es Salazar Siempre repetía, lo que pasa es que el Estado Táchira es la conciencia de Venezuela. Entonces desde el Estado Táchira nosotros hemos confrontado, afrontado, resistido cualquier cantidad de embates, cualquier cantidad de escalada agresiva que pudo haber para con eh, el país. Verbo y gracia lo que pasó en el año de mil, no, 2019, que fue precisamente el 23 de enero, ...cuando nosotros en la, en, la, en la sede del Consejo Relativo... ...trataron de quemárnosla... ...trataron de ir hasta allí... ...los fascinerosos... ...con posiciones... ...bueno... antihumanas como siempre actúan ellos... ...y ¿sí? a patrias... ...a quemar el Consejo Relativo... ...hubo allí... ...un acto que teníamos con las madres... ...con los niños, con los profesores, con los educadores... ...en ese 23 de, de, de enero... ...y bueno... ...ellos llegaron con sus bandas... ...con sus agresiones... Y afortunadamente hubo una respuesta y no lograron ellos su objetivo. No se quedaron ahí, volvieron a, a esa escalada y trataron de, lograr, de de buscar la desestabilización y de agredir y de bañar al estado en sangre, que fue el 23 de febrero que se realizó la batalla de los cuatro puentes, okay. en la cual muchos de nosotros si estuviste presentes, estuvimos okay. presentes todos allí, y dimos la pelea. ¿Qué era eso? ¿Qué pasó? nos conformamos con un muro de contención y no permitimos la entrada, la arremetida de por ejemplo Gaviarellano con todo ese poco de, de, de, de delincuentes que tenían en Cúcuta lamentablemente muchos venezolanos y entre esos también fuerzas paramilitares colombianas que querían invadirnos, que querían ocuparnos, allí hubo una, una lucha una batalla y producto de lo que la condujo el, el protector del estado de Fre Frey Bernal para el momento y bueno, se, se ha logrado de ahí Eso, eso no nos ha desapartado ni nos ha hecho que descuidemos el trabajo de la producción. Así es. Y el trabajo de la producción está allí. ¿Está allí con quiénes? Porque es que el Táchira toda la vida ha sido un estado productor. Es decir, tenemos la cultura. Revisemos en qué parte de de, de escala se encontraba en el Táchira cuando es la producción de café se Claro, la ¿Sí? cuando cacao. los siglos ha pasado y antepasados revisemos por ejemplo el papel que jugó el Táchira, que jugó el Táchira en la producción agrícola ¿sí? y pecuaria para el país, pero siempre ha sido así ah, que ha habido algunas eh, particularidades eso es correcto, pero hay que hay que enérgicamente entender que es cultura productiva, y nosotros con un 80% de nuestra geografía que es rural, ha permitido que el estado sea productor, un estado productor no obstante, ha habido unas agresiones, ha habido unos ataques, una escalada con el bloqueo que ha generado que por ejemplo un productor que de un productor, por ejemplo, vamos a decírselo así de animales, por ejemplo en, en la parte de porcina, hablando así de cerdos, que podía por ejemplo producir vamos a dar un número, 20.000 animales ¿sí? para, para avanzadas de... de, de, de, de, de de lo que es el, el proceso de, de, de, de crecimiento, engorde y, y luego para llevarlos a, a lo que es posteriormente Ajá, convertirlos sí. en, en proteínas, uh -huh. entonces de esos 20.000 ha bajado a 5000 mil. ¿Por qué? Ah, porque primero que todo el alimento es extremadamente caro y, y ahora porque han habido mecanismos de conseguirlo, hay habido mecanismos de cómo lograr al menos eso, pero aquí... Pero este, este, este... El de el, el, la situación de que el alimento está extremadamente caro esos productos de los bloqueos del bloqueo que se tiene para los ingresos a diferentes materias primas al país exactamente correctamente es que precisamente y, y, y por qué primero que todo porque no permitían no no, no no no se permite con el bloqueo traer importar porque eso es otra que también tenemos que revisar Exacto. para nosotros, para los productores tanto los avícolas como los porcinos porcino. hay una dependencia en lo que se llama el ABA, el, ABA. el alimento balanceado para animales, es decir, el alimento concentrado, ¿Ven? entonces nosotros hasta ahora estamos dando los primeros pasos en la producción propia se de lo que es concentrado se tiene entendido que a través del gabinete del protectorado que usted dirige, ya se están organizando algunas empresas Eh, digamos pequeña empresa en función de producir acá mismo el alimento con diferentes eh, materias primas naturales o propias de la zona eso es correcto sí, aquí, hablemos un poquito de esa pues, producción pues mira, a que eso. avanzaremos sí. y que nos hará independientes que eso también sí. es una de las luchas que se tienen los pueblos del sur, en especialmente Venezuela, quien ha sido referencia de lucha en los últimos años para mantener la revolución bolivariana y para mantener estos gobiernos de desarrollo, que son los gobiernos de izquierda. Si bien vemos en otros países como los pueblos del sur están pidiendo que regresen los gobiernos de izquierda, porque la derecha viene a, a, a entorpecer, a dañar proyectos de desarrollo humanista y proyectos de atención entonces hablemos en el marco del desarrollo agrícola que es un punto muy importante para garantizar la vida del ser humano y para garantizar la vida y la producción y la, y la alimentación del humano que ahora luego de la, de la pandemia es, se está hablando de crisis de una crisis en la parte alimentaria entonces veamos como Venezuela a través de estas estrategias y a través acá en el Tácher la zona de frontera Recordemos que el Táchira desde la colonia viene siendo un estado de lucha, un estado libertario y hablaba el diputado de la batalla del 23 de, de febrero. febrero, que es la batalla de los cuatro puentes donde grandes líderes revolucionarios de nuestro estado y a nivel nacional estuvieron allí defendiendo a Venezuela. Recordemos que Táchira es puerta de frontera y bien, la situación que tenemos pues con eh, los ataques mm, de la derecha y los ataques internacionales a través del imperio desde de, de atacarnos a través de esta de esta puerta de entrada y puerta también de salida no entonces ese desarrollo que venimos haciendo en la parte agrícola para incrementar nuestra propia producción y avanzar en la de, avanzar bueno que es la soberanía alimentaria y la soberanía productiva sí perfecto nosotros tenemos todo todo, todo lo que todo lo que Todo lo que ha pasado en mejoramiento de lo que es la producción, obedece a las agresiones. Porque eso viene de una manera como un paquete, una conspiración completa. Una conspiración. Por ejemplo, se le daña o se mmm, deja de funcionar una, una, una máquina, uh -huh. por decirlo así, una operadora. Se requiere un repuesto. Ese repuesto hay que traerlo de allí. Y cuando te decía que se había creado la dependencia, va apuntando a todo eso va apuntando a todo eso entonces eso no ha permitido que por ejemplo se siga avanzando desarrollando como se venía ¿por qué? porque nos han bloqueado pero lo lamentable es que eso ocurre porque un grupo como Gaby Arellano como Franklin Duarte como el señor este que le dicen CJ el de Primera Justicia este Jorge, es? Julio, Jorge, Julio, Jorge, Julio, Jorge como Julio Jorge se fueron por el mundo a pedir, a arrodillarse, a suplicar que por favor, por favor agredieran a Venezuela. Claro, yo con sus familias bien instalados ¿no? Pero desde por allá que agredieran a Venezuela, que bloquearan a Venezuela, que sancionaran a Venezuela, y bueno, eso ha ocurrido. Gran parte de eso es gracias a esos apátridas, a esos delincuentes que han llegado a hacer eso. Pero nosotros no hemos cesado, y te, te, te lo decía, es un... es una cultura en el Estado de Tachira, la producción. Y por eso nosotros con toda la situación que se ha presentado, con toda la situación que se ha presentado con relación a esa agresión, con relación a los bloqueos, con relación a los saboteos internos, con la gente apatia que ha ido dañando nuestras termoeléctricas, que ha saboteado las hídricas, que ha buscado la manera de que no se logre conseguir lo que es el combustible tal y como debe ser por los saboteos internos que se han hecho. Todo eso nosotros nos hemos sobrepuesto y para muestra un botón aquí, Con todo esto, aparte de la pandemia, que es una realidad mundial, Venezuela revisa los índices de mortalidad, por aparte del coronavirus, el COVID-19, o, o aparte del de, de, de, de, de, de la enfermedad, los tratamientos de recuperación, o, o las recuperaciones que se han dado gracias a la recuperación, es decir, las personas que han logrado salir y a la batalla, ah, que han habido bajas, sí, sí, han habido hemos perdido hombres y mujeres valiosas del proceso revolucionario y hombres y mujeres valiosas venezolanos y latinoamericanos y hermanos que viven en este están viviendo y lamentablemente han han fallecido pero por porque, porque vieron la pelea y no no le respondió su cuerpo no le respondió su, su organismo pero bueno lo que sí estoy claro es que hemos avanzado Y hemos estado allí como uno solo dando la pelea en una unión que es necesaria que tiene que existir, que es lo cívico y lo militar. Y lo cívico militar parte de esa milicia, sí con nuestra Jubechen, con nuestras estructuras del PSUV, con ese gran polo patriótico, con los movimientos sociales, con los frentes de campesinos, con las cooperativas, ¿sí? con todos los que, que se llaman consejos, de productores, consejos y todos allí, asociaciones, aquí no estamos viendo si son asociaciones de derecha, si son de izquierda, simple y llanamente, por ejemplo aquí una asociación muy famosa que todo el mundo sabe que son asociaciones que pertenecen y tienen su ideal y tienen su visión y, de, y, y punto de vista político en la derecha, eso se respeta, eso se respeta porque cada quien tiene su manera de pensar y nosotros simplemente lo vemos ahí y lo enfocamos como unos productores y los hemos apoyado y lo seguiremos apoyando. Eso no es una razón para obstaculizarlo, para no permitirles que avancen o para perseguirlos, no. Le hemos dado eso. ¿Qué es lo que nosotros nos oponemos? Es a ese a ese a esa oposición a patria, a esa oposición que no ha hecho otra cosa que hacerle daño al país, a esa oposición que le tiene miedo a medirse, a contarse, ¿por qué? Porque no tiene liderazgo. Sí, ahí, ahí tiene toda una está explicando toda una realidad de cómo está la oposición en el país. Recordemos que el mismo la misma población que en algún momento sí que seguía estos opositores hoy en día ya no tienen ellos no tienen aceptación ni en su ni en su propio entorno a raíz de que de que se han dado cuenta de que el pueblo está claro, de que las sanciones que la situación que ha pasado a Venezuela a raíz de estos señores, que usted acaba de mencionar, eh, como Julio Borges, Gaby Arellano y otros pocos que están por allí viajando en el exterior pidiendo estas sanciones y que han afectado no solamente al que es chavista, sino que afectó a toda la población. Pero gracias a que tenemos un gobierno humanista, un gobierno socialista y un gobierno eh, acá en el estado de Táchira, un equipo de trabajo con el protector eh, el protectorado y por supuesto a los diputados, en este caso usted en el área agrícola se ha avanzado y se ha luchado para mantener la población, uno, con todos los beneficios que, que el gobierno otorga, dos, en la alimentación, como decía, acá nosotros no tenemos, eh, en ningún momento, se ha, eh, algún organismo ha mostrado que tengamos desnutrición o que tengamos hambruna, absolutamente nada, que tengamos situación económica, sí, así mismo también, eh, hace tres meses, dos meses, perdón, el presidente de la república, Nicolás Maduro, hizo el relanzamiento de la gran misión agro-venezuela, uh -huh. donde... Pues todo, todo el país, específicamente Táchira como país productor en muchos rubros y que es llevan la alimentación hacia el centro, eh, está enfocado pues en esta área, Luis, eh, lo que tiene que ver con la misión agro -venezuela. ¿En qué se ha avanzado? En que se ha avanzado acá en Táchira desde el Gabinete del Protectorado, eh, una vez que eh, toda nuestra población revolucionaria ha enfrentado y ha luchado como ha sido hoy el punto de partida, ¿verdad?, que es la batalla de las cuatro fuentes donde una nueva libertad. Entonces, de allí se a la lucha política, la lucha de defensa, pero también ustedes se avanzan, como usted lo acaba de decir, en la lucha de la producción. Sí, cuando hablamos de, de, de esa agenda productiva que se, que se implementa y que todos los jueves se llaman los jueves productivos, tenemos que revisar que, por ejemplo, nuestra cultura, también en Venezuela, es una cultura de conuco, es decir, la de conuco, es decir, somos conuqueros ah, ¿y por qué conuqueros? bueno, porque vamos desde, desde un metro cuadrado dos metros cuadrados hasta extensiones de, de, de, de 10 o 20 hectáreas esos son conuqueros y hacia allí se ha centrado ¿por qué? porque es verdad, tenemos grandes productores y hay quienes este bueno de una u otra manera han disminuido por las razones que anteriormente decíamos pero por ejemplo ¿dónde se ha centrado y dónde se está centrando ahorita el trabajo? hacia una producción en lo que respecta al, al productor primario en la política del conuquero, hacia allá ¿vió? En lo otro la, el gran apoyo que se le está dando al productor con lo que es el asesoramiento técnico, ¿sí? aquí por ejemplo eh, están por ejemplo como es el Fondaz ¿vio? está por ejemplo la MAT pero el, el MAT tiene varios entes que le permite por ejemplo estar pendiente y revisar ...aquí hay una política que tiene el INTI... ...que es por ejemplo el rescate de las tierras... ...que están ociosas... ...ah, pero no es que se le vayan a quitar las tierras... Se va. ...ahí se revisa donde son tierras ociosas... ...tierras que no están produciendo... ...pero hay consejos de campesinos... ...hay frente de productores... ...que quieren trabajar y que saben trabajar la tierra... ...bueno, se les da la oportunidad... ...ellos pasan por un lapso... ...allá hay un periodo... ...allí hay un espacio un tiempo... ...que ellos van a administrar... ...y luego se les hace una inspección se les hace una evaluación y si ellos sucesivamente van rindiendo como productores y van demostrando que sí son capaces, que sí tienen la voluntad y que tienen el, el producto del rubro que han que, que, que han sembrado inmediatamente, no inmediatamente, sino después de eso se les, se les da la adjudicación. De hecho, eh, en, en cada, cada, cada oportunidad que se termina una evaluación, se entregan las se hacen las adjudicaciones hoy este esta semana se entregarán este fin de semana se entregarán en el Samuel Darío Maldonado, municipio de Samuel Darío Maldonado, en Canelones, ¿sí? Parroquia Hernández, Estado Táchira, se entregarán 40 40 predios, 40 instrumentos jurídicos. ¿Qué es eso? 40 adjudicaciones ...a 40 familias productores campesinas. eso es lo mismo que, que llamamos títulos allá. de tierra? De... Es la titularía de tierra. Bueno, Exacto. un saludo a toda Latinoamérica... ...y al continente... Bueno, ...y los que nos escuchan a través la página web. Eh, diputado, quisiera hacer una precisión... quisiera una precisión ...porque bueno, tal vez aquí en Venezuela... ...conocemos muchos términos y conceptos... ...pero las personas pues que nos, nos sintonizan... Eh, ...tienen otras realidades... ...y hay temas que desconocen, me gustaría... ...que ahorita en la próxima parte... Nos, nos diera unos datos, eh, qué significa el Táchira para Venezuela en el área de producción, ¿Qué, qué, qué, qué generamos nosotros desde nuestro estado, a qué partes del país alimentamos, pero también quisiera que hiciera una precisión cuando hablamos del protectorado, para que las personas conozcan qué es el protectorado, porque la gente dice, bueno, si hay un presidente, hay un alcalde, un gobernador, ¿qué es un protectorado? ¿Y por qué desde el comandante Hugo Rafael Chávez Prío salió esa figura del protectorado? a razón de que viene esta esta esta figura, qué representa y en qué nos ha permitido avanzar y cómo ha sido el contraste con la gestión que tenemos de la gobernación en nuestro Estado, que es una gobernación de oposición, y cuál es el trabajo que ha hecho el protectorado. Vamos a una breve pausa, vamos a un espacio musical y ya regresamos con Triálogo desde el Sur. Triálogo desde el Sur, con María Ligia Vivas y Eduardo Marapacuto. Llegó la de un futuro con grandeza Es el momento de luchar con fortaleza Pa' devolverle la alegría y la esperanza A esta tierra que se avanza y que está llena de nobleza y Venezuela Por esa gente que trabaja, lucha y sueña Por nuestra juventud es que sí vale la pena es con el voto que vamos a rescatar y podremos retomar la Asamblea Nacional. Ven, vamos ¡Eh! a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la Asamblea. pa te Triálogo desde el Sur, con María alicia Vivas y Eduardo Marapacuto. Continuamos en Triálogo desde el Sur. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales por Instagram y Twitter, arroba Triálogo Sur. Y a través de nuestro correo electrónico también nos puede escribir directamente a Y también hacer sus sugerencias, trialogosurvee.gmail.com Estamos hoy conversando con el diputado Luis Mora, Consejo Legislativo del Estado Táchira. Y bueno, antes del corte le hicimos una pregunta, ya que a nivel internacional eh, desconocen algunas terminologías, y era la siguiente. Esto queremos que por favor nos precise qué significa el Estado Táchira en producción para el país y hablemos un poco de qué es del protector para que eh, puedan distinguir y saber qué trabajo esas esa figura en el Estado y con qué intención. Adelante, diputado. Primero de todo, decir que históricamente el Táchira ha sido una entidad federal, ha sido un Estado, ha sido un territorio de gran significación e importancia en lo que ha tenido que ver la producción y la alimentación para el país. Si nosotros nos vamos y revisamos, por ejemplo, cuando se crea en el año de 1864 la primera constitución del Estado Táchira, y se empieza como a poner orden desde Táchira para Venezuela y desde allí se arranca con lo que históricamente sabemos, podemos ver que en esos momentos el Táchira, a través de muchos venezolanos que estaban en, en Barinas, trasladaron hasta el Táchira y allí se empezó una producción con los con los, los naturales y con los amigos que venían de Barinas y se creó esa gran casta en la producción y se empezó a trabajar por ejemplo lo que todos sabemos que fue el café y siempre ha sido un estado emblemático en lo que es la historia de Venezuela ah, que de repente no se ha dado a conocer cómo ha tenido que ser, pero lo ha sido. ¿Recuerden? La Alquitrana. ¿Dónde fue el primer pozo de petróleo en Venezuela? ¿Dónde apareció? ¿En qué estado? Bueno, en el en estado Táchira. Táchira. De esa manera, nosotros hemos visto que un estado que pudiera ser relativamente con otros estados, pequeño, ha tenido una gran significación y importancia y ha generado y ha producido para el país alimento. Y aparte de eso, la cultura de lo que es la producción. Y aquí se produce la hortaliza que todavía se está llevando y ha sido constitucionalmente trasladada desde lo que es nuestras montañas, por ejemplo, del municipio de Jaurio, que La Grita, con sus aldeas, con sus zonas productivas, como lo es José María Vargas, sí que es el cobre. También como es Miranda, ¿sí? que es a José Bolívar. También tenemos a Kenikea, por decir. Y si usted revisa usted revisa, tenemos desde lo que es el municipio García de Evia, concretamente lo que conocemos como capital que es La Fría, hasta Zulia, hasta hasta el municipio Colón de, de Zulia, son las mejores tierras de Venezuela en todo, en lo agropecuario, eso no podemos perderlo de vista, es decir, que el estado Táchira ha tenido, tiene y seguirá teniendo y tendrá gran papel jugará un gran papel de importancia en lo que es el desarrollo económico del Estado. De hecho, estamos allí es eh, con una zona económica especial reaparturando el protector del Estado, que es una de las funciones que estoy para allá. sí eh, Allí hay un, una, unas zonas industriales, allí una cartera de productores agroindustriales, industriales, técnicos, medios, que están desarrollando y que se dará a conocer en el país, y que eh, ha oxigenado y ha ayudado al vecino país Colombia, de una manera muy hermana, a ah, que allí la oligarquía colombiana, y que el gobierno colombiano no ha entendido eso, y que ha abusado de la generosidad de del tachirense en otra cosa. Ahora, con relación a lo del protectorado, ¿qué es el protectorado? El protectorado es una figura que viene a apoyar, ¿sí? que viene a, a, a padrinarnos, a, a lo que es el, el, el estado pero no se ve que viene es que solamente apoyar el chavismo no el protectorado lo primero que vino aquí fue a reunirse con la ciudadana gobernadora a desarrollar un plan conjunto y allí han trabajado y respondir con de manera responsable el protectorado ha atendido a la ciudadana gobernadora y la gobernadora ah, se ha entendido con el con, el, con ...con el protector freonar en relación a lo que es la institucionalidad... ...y a lo que debe ser el, las respuestas para para el tachirense... ...y para el productor del Táchira y para el que vive en el Táchira... ...es decir, esa ha sido la figura... ...¿por qué el protector del Táchira? Bueno, por, por por muchas razones... ...un Estado que también necesitaba de, de, de, de otro tipo de atención... Eh, ...de compromisos que, que, que no se estaban cumpliendo para el tachirense y bueno el hecho de que no se tenga un gobernador que esté alineado con, con el presidente no significa que no no no se va a atender pero si sí hay que llevar un control de un seguimiento porque lamentablemente eh, tenemos las experiencias como lo que fue la nómina paralela en el gobierno de, de césar per viva y, y todo aquello anterior gobernador de la oposición anterior el de la oposición y que bueno que allí pasó algo y ocurrió lo que ocurrió y, y bueno eso no no no no debe ser ocurriendo Y ahorita en ese momento pues contamos con la figura del de protector que está allí de la mano con todas las instituciones del, de, del Estado que son eh, direcciones ministeriales, es decir, Ejecutivo Nacional que están en los estados. Sí Luis, y en esa parte podemos destacar, eh, y que usted ha sido vocero allí, eh, en este momento de la pandemia hemos observado a través de los diferentes medios como el protector junto con todo el equipo del protectorado han articulado con la gobernadora del estado para los paz y para atender toda esta gente que viene del, del exterior eh, con situación de, del COVID, y asimismo también desde el protectorado del gabinete agrícola hemos visto como ustedes han aportado con los productores este víveres y todo en conexión en conjunto con la gobernadora hemos visto pues también incluso se observó hace una semana que eh, se le entregó un insumo en el hospital central, que es el hospital más grande de, de, del estado de y que está bajo la dirección de la gobernadora y el protectorado, también allí, este eh, fue equipado. Pues. Sí, sí, no, es que eso, eso, eso y el pueblo tachirense lo sabe, el pueblo tachirense lo sabe, que se ha manejado una relación de respeto allí, cada quien con su convicción ideológica y política, y con su quehacer y con su visión, pero aquí lo que se ha resaltado es el interés cultural común y mutuo que es la población, que es el tachirense, que es el usuario, que es el consumidor, que es el empresario, que es el campesino, que es el estudiante, que es el hombre común, el, el, el, el del día a día, el de la el, el calle, ¿sí? Ese, el de a pie, ese ha sido y tiene que ser atendido, atendido por el Estado y el Estado lo es la gobernación del Estado, la gobernadora en este momento y lo es el protector y los tienen que ser sus diputados, y los tienen que ser sus alcaldes, los tienen que ser sus concejales los tienen que ser sus directores regionales y sus directores nacionales entonces para eso se tiene que dar una figura que ayude a concentrar y a articular y hacer el canal, un vaso vinculante allí entre esas dos fuerzas para poder darle respuestas lo que los es interesa y bueno aquí hay situaciones que siempre está tirando ha salido afectado cuando vienen por ejemplo periodo lluvioso, cuando hay algún fenómeno por ahí que nos da un coletazo y que nos toca, pues por la geografía lamentablemente hay pérdidas casi siempre materiales que si por ejemplo familias que quedan desamparadas, familias que pierden sus enseres, que pierden sus viviendas y bueno quedan en la condición de damnificado todo eso se revisa y el protectorado está allí haciendo la relación y tanto la gobernadora como el protector pues impulsan ese trabajo hacen llegar, elevan su voz por esta chirense, por los que no no su voz aún cuando griten no se han escuchado, por las razones que tienen que ser así, porque es así en ¿eh? cualquier parte del mundo entonces allí, estas instancias se encargan de visibilizar esa situación y esa problemática que, que puede ocurrir, y eso es lo que ha ocurrido por eso el protector y bueno, eh, nosotros agradecidos con la figura de, de Freud Benéz como protector, un gran acierto por parte del presidente Nicolás Maduro para el Estado de Tachira. Diputado Eh, yo escuchaba el domingo El programa del, del Ministro de Alimentación Y él hablaba Y decía de que era un momento eh, Fundamental La situación país actual, la situación bloqueo La situación sanciones Para organizar A los pequeños productores Él hablaba y decía Bueno, si antes había un hegemón O un eh, Que concentra el, el, Un que concentra una, una, una industria pues uh -huh. y esa persona de una u otra forma hace la, lo posible por sabotear lo que es la actividad económica pero si logramos organizar 100, 200, 300 microempresarios 300 comuneros eh, de una u otra forma esa sumatoria va a ayudar a paliar uh -huh. y de una otra forma va a ayudar también a, a que exista la competencia pues. o sea, de que se está haciendo en el Táchira para nosotros organizar Aquellas personas que tienen una hectárea, tienen hectáreas, que de repente no sabe trabajar la tierra, pero quiere aprender a trabajar la tierra porque estamos llamados a eso, a volver al campo. ¿Qué se está haciendo en alianza con los otros organismos como el Instituto de, el Instituto de Tierras eh, eh, e inclusive hasta el INSSES para formar y capacitar a los estudiantes en las escuelas, los CONUCOS, la, la, la, las áreas productivas de las escuelas? para de una otra forma cambiar esa mentalidad del venezolano que todo tenemos que lo procesado, comprarlo procesado y que nosotros nos convirtamos de una vez ya en generadores de, de, de soluciones pues, y dejar de comprar ya todo lo procesado. Sí, para nadie un secreto cuando usted habla de eso, sí, esa es la hegemonía en las producciones hegemonicas, que en palabras criollas, en términos que yo son los monopolios, que son los que abarcan todo, que son los que concertan todo. Y es un modelo mundial que, que, que se llama la globalización, que el grande se come pequeño. Y nosotros tenemos que estar claros en eso y enfocar eso hacia allá. Pero precisamente la gran visión que ha tenido y que tuvo el comandante Hugo Rafael de fría fue precisamente esa preocupación, esa preocupación que tiene aquí el amigo. Y es precisamente el cómo golpeamos y cómo le respondemos a esa hegemonía, a esos monopolios y aquí se creó hasta un, un ministerio que se llama el Minpau, que tuve la, el honor de ser el director en el estado Táchira, que es, es el Ministerio de, de Poder Popular para la Agricultura Urbana, que no es otra cosa que sembrar en urbano, pero más allá de sembrar en urbano, en los famosos techos verdes, en los patios verdes. ¿sí? sembrar en, en, en lo que son los cauchos, sembrar en matero producir allí el cilantro, cosas de ciclo corto y producir hasta lo elemental que se consume una familia en un apartamento, allí en, en, en una jardinera, va más, va más allá, eso es lo material, pero más allá de eso que sería en la espiritualidad, que es crear la conciencia en, en el joven, en el niño, en el adulto, en el hombre, que debemos producir, que debemos mínimamente producir parte de lo que consumimos y, y que tenemos y que lo podemos hacer, entonces de allí se, se, se ha avanzado con eso y cuando anteriormente lo decía la política del colúquero hasta allá está centrada precisamente para eso, para darle espacio a, al pequeño productor, pero para eso como tú lo decías, pero cómo hacer el pequeño productor que pueda tener el espacio, o, o lo que me lo quisiera entender pero no tiene el recurso, ¿cómo hace? Para o no tiene, no tiene la capacitación exactamente, entonces para eso Algunos está las personas heredaron tierras de repente sí, no, no, es no, no, no llegaron a acostumbrar a sus padres sus padres bueno. los mandaron a la ciudad a estudiar heredaron, heredaron sí. la, la tierra y ellos simplemente no aprendieron pero para eso está, por ejemplo mi pau que tiene lo que se llama el CIARA ¿sí? pero también el mi de Cultura y Tierra tiene en todos los municipios voceros Técnicos, ingenieros, que son los que a través de, de por ejemplo, asesoramientos, le explican a las personas cómo se siembra, cómo se produce. Pero también tenemos, por ejemplo, lo que es Fondas, que también da asesoramiento y da crédito. ¿Y el crédito cómo lo dan? A través del MAC, o por ser un ente escrito en MAC, a través de conseguir lo que es el insumo, lo que son las semillas. ¿Sí? lo que es la semilla para que lo produzca y allí se le hace un seguimiento en eso estamos anotados y estamos avanzando en eso de hecho eh, actualmente nos llegaron eh, maíz para 630 hectáreas ¿Sí? que se va a hacer para estar en el estudio para ver su, su alta genética de, de, de, de, de, de, de su trabajo como digo yo entre comillas la, la, la parteética lo que la, la pureza pues, la, la pureza y Hacerlo llegar al productor para que desde allí se, haya, se, se, se, se haga lo que tenga que hacer. Ya el año pasado se hizo ese ciclo y en este momento pues ya ha ido cosecha y el, el otro ciclo está en seguimiento y control. Y ahorita pues se está revisando quiénes serían los productores que pudieran acceder a ese crédito que es un combo tanto con fertilizante, con abono y con semilla de maíz. Diputado. Quisiera saber si se ha pensado, de repente es una propuesta que se viene en el momento, no la verdad, la verdad, no, no, no, no seré experto en el área, pero ¿hay, un, ¿hay alguna legislación o de repente ustedes han conformado eh, alguna algunas orientaciones precisas? De que, por ejemplo, que cada productor done eh, o haga un banco de semillas para que este punto de vista, pues pues no estar comprando semillas, sino que de otra forma, bueno, de la mejor producción que tenemos nosotros, vamos a aprender a hacer bancos de semillas para estar de, no estar dependiendo de, de, de, la, de... pues muchas veces son semillas importadas o de repente de estudiar la genética o de mejorar eh, sí, genéticamente es de todas, todas, todas, todas estas semillas, pero de otra forma, bueno, esto es ya autosustentable desde este punto de vista. Fíjate que esa preocupación afortunadamente ya se está practicando. Si nosotros, por eso te digo cuando decíamos de la cultura del Táchira, de productor, iba inmerso eso, si en el Táchira, no existiera, esa preocupación, que no son muchos, pero los hay, productores que sacan, y dejan, un porcentaje de semillas, y lo y mantienen su banco, y le han, suministrado a otros compañeros, y para ellos, aquí hubiese llegado un momento, en que no hubiésemos, sido capaces, de producir, absolutamente nada, en materia agracia, pero afortunadamente sí y ahora pues, más que más que una más que una ley más que algo reglamentario es la ley de la vida es la, la regla de la sobrevivencia y el campesino y el productor es sabio por naturaleza y él sabe que, que es así así como como el origen de la agricultura lo dio la mujer fuera mujer la que dijo yo me cuando andaban los, los nómadas y ¿eh? por el mundo recorriendo y andaban las parejas y, y hacían los niños y seguían avanzando y se quedaban aquí se comían lo que estaba aquí este llegó la mujer y dijo un momentico vamos a, yo me quedo aquí no avanzo más y la mujer hicieron un complot un conflicto ante sus hombres ante sus parejas y se quedaron bueno, y empezaron es. a sembrar y empezaron a sentar fue la mujer que empezó a visionar bueno así el campesino de una u otra manera empezaba a ver entonces la mujer un momentico por es que aquí ya no hay más nada que pescar. Ya lo que vi aquí, no lo comimos. Entonces los hombres como, sigamos avanzando. Vamos, además, hasta que llegó un momento que dijo, no, pero no más comer todo. ¿Ven? Eso se, se plantea de manera genérica, se está planteando como un ejemplo. Y sí, sí lo hay. Sin embargo, sin embargo, en los créditos que tú, tú señala ya de manera formal, es un compromiso que las personas quieren, así como el 30%, agregarlo, arrimarlo, como se dice criollamente, hacia los CLACs, hacia las gemas sí o para llevarlo por ejemplo a las escuela para llevarlo a las comunidades para venderlos allí está también el compromiso de dejar una porción de familia ahora diputado el comandante Chávez se declaró feminista uh -huh. ¿sí? ¿cómo es la participación de la mujer en, en, en, en, en el rol que ustedes desempeñan? ¿cómo está su entorno? ¿Cómo, ¿cómo está la participación de la mujer en las comunidades en las aldeas? ...con respecto al tema producción... ...el tema alimentación... ...sigue siendo vanguardia la mujer en la Revolución Bolivariana... ...para muestra un botón... ...si usted sale por ejemplo a una actividad... ...bien sea del partido... ...o bien sea de un gabinete de producción... ...o del protectorado... ...mira a su alrededor... ...para que vea que las mujeres... ...ver mil gracias... ...usted está que pasa aquí a la oficina... ...y ve cuántas mujeres hay ahí... ...y cuántos hombres hay ahí... ...el que mismo ...siempre supera el, el número de mujeres... Porque la mujer, este, hay que decirlo, es mayoría, pero tiene la mayor disposición, la mayor responsabilidad y la, el empuje. Y Chávez, más que declararlo, Chávez fue su conducta, su conducta, la manera como él este, demostró, reconoció y sacó en algunos sectores la invisibilidad de la mujer en el papel jurídico. Protagónico y productivo de, del país, de hecho, hasta en la parte electoral. ¿sí? Y, y los gabinetes, y las asesoras y todo, muchas mujeres. Y nosotros contamos, por ejemplo, en el, en el Estado, sí con, con, con gran participación protagónica en la producción por parte de la, de la mujer de un cachireno. Bien, diputado, gracias por estar acá con nosotros en diálogo desde el Sur. Y bueno, saludando a todas eh, las personas que nos escuchan, tanto a nivel internacional como nacional, recordemos que estamos a través de la red de Conayco y también estamos con la emisora ACOS de Argentina. También vamos a extenderles pues de nuevo un saludo a todos nuestros municipios de la montaña, acá en el Táchira, a los municipios del sur, a los municipios de la zona norte y a los municipios de la zona frontera, todos municipios productivos. Mm -hmm. Bien, Luis, Eh, quisiéramos que antes de terminar el mensaje que quieres enviar a tanto a nivel internacional como nacional en lo que tiene que ver en la producción agrícola en vías de ser potencia en producción agrícola y en vías de nuestra soberanía alimentaria Mira, primero que todo nosotros el mensaje tiene que ser y es es así, esperanzador nosotros desde el estado Táchira le estamos diciendo no solamente a Venezuela sino al mundo que hay un pueblo con dignidad, que hay un pueblo con una cultura, que hay un pueblo valiente, capaz, talentoso, que está produciendo y que seguirá produciendo y que cree en la participación de todos, que cree en el diálogo. Y cuando cree en el diálogo no solamente es en el diálogo de, de lo que es la, el, el término, la conceptualización teórica que aparece en los libros, sino el diálogo en la manera de saber escuchar y saber responder y participar y aceptar lo que la otra persona me dice, pero no solamente articuladamente, es decir, no solamente en palabra, sino también en sus hechos, en su con, en, en comportamiento, ¿ven? Eso, en su conducta, ¿ve? Y nosotros apostamos y seguiremos apostando al diálogo que son las elecciones, que es que yo opino, es que yo pienso así, no es que me impongan a una persona que sin ir a votar, que sin ser elegido, los nombres que presidente con figuras no, eso nosotros los tachirenses no lo aceptamos, y desde aquí le hacemos el llamado a todos los tachirenses y a todos los venezolanos que nosotros tenemos que estar en la unidad, unidad y unidad, para lograr los objetivos, y para eso tenemos que ser tolerantes, y ser tolerante significa escuchar la otra parte, y no imponerme ni tratar de imponerme, es eso y por eso nosotros estamos al productorum Ando, dándole el apoyo al estudiante, al campesino, a todos los sectores industriales, agroindustriales, a todos los que hacen vida, a toda la fuerza en vida, en la participación. Es eso, el llamado es a la unidad y a la tolerancia. Bien, gracias, diputado Luis Mora, por estar con nosotros en Triálogo desde el Sur, donde conversamos de la importancia del Estado Táchira, zona de frontera para Venezuela, Y, por supuesto para el mundo también somos eh, un municipio somos un estado eh, de impacto para el mundo y para eh, nuestro entorno nacional entonces conversamos sobre producción agrícola la proyección en desarrollo que se tiene las articulaciones institucionales la diversificación de la producción en producción en diferentes predios y la inclusión total y la producción sana y en sustentabilidad y en armonía con la la Pachamama que es eh, un aspecto importante para la garantizar la vida en el planeta eso también eh plasmado allí en el Plan de la Patria en el artículo en el en el Plan de la Patria que sería eh, eh, sector cinco, quinto, uh -huh. el sector 5, objetivo 5, objetivo objetivo 5 del Plan de la Patria plasmado por nuestro presidente eh, comandante eterno Entonces, lo estamos cumpliendo desde el protectorado en el Gabinete de Producción Agrícola. También se habló allí de la articulación con las diferentes con los diferentes predios, con las diferentes asociaciones de productores, inclusión total sin distinción ni colores ni, ni política. Es decir, que desde la frontera del Táchira se defiende y se articula la producción para el entorno del país y también se visionan algunas exportaciones agrícolas para desligarnos la dependencia del petróleo. Eh, gracias de verdad, diputada por recibirnos hoy acá desde el Triálogo del Sur y nos pueden hacer las preguntas o las sugerencias a través de arroba triálogo sur por Instagram y Twitter y nos pueden escribir a través de triálogo v arroba También les recordamos que nosotros estamos a través de diferentes emisoras internacionales que están en red con conaico a través de la red comunitaria de Uruguay, FM del Carmen 105.5 Montevideo, en Antena Libre 87.7 FM El Pinar, en la voz 100.3 de Montevideo, la caverna FM 97.7 Salinas, asimismo también, en Radio Fe y Alegría de Paraguay, en Radio Curaní y en Radio Amistad FM 99.5 en buenos aires también estamos en fm gallo rojo barrio obligado y en partido san miguel en buenos aires y acá en venezuela nos pueden escuchar a través de rpm en, en táchira y también estamos en la emisora de la grita y estamos también allí en emisoras del cobre saludos entonces gracias por acompañarnos acá desde triálogo desde el sur Saludos, entonces, para todos y será hasta la próxima programa que estaremos de nuevo conversando con nuestros invitados. Esto fue Diálogo desde el Sur. La invitación es para que sigan en contacto a través de nuestras redes sociales @granlogosur en Twitter y dialogosurv@gmail.com por correo electrónico. Producido y editado por el licenciado Ender Real, conducido por la periodista María Ligia Vivas y el politólogo Eduardo Barapacuto. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Para el continente suramericano y el mundo, diálogo desde el sur.